Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos acá de nuevamente por Radio La Retaguardia en el programa Patria Soñada de Hijos Avise, hijos y familiares de mártires del Paraguay y asociación de víctimas de crímenes de Estado. Bueno, este volvemos siempre con lo mismo, pero he reiterado también cada vez más eh, parece que tuviéramos la sangre aguada, porque siguen los brasileros, la burguesía brasilera, los terratenientes, los delincuentes que vienen del otro lado de la frontera a arrasar con nuestras comunidades, a dejarlos a un costado del camino y no hay reacción, no hay ninguna reacción. ¿Se reacciona más por un perro que por los seres humanos que son desalojados violentamente, castigados, golpeados, humillados? ¿Por qué? ¿Cuál será la razón en el tiempo? No puede ser que todavía caigamos en el lugar fácil, en el facilismo, a decir... ...esto dejó la dictadura... ...no... ...acá hay algo más... ...y tenemos que hacer... ...una profunda reflexión para ver... ...cuál es el algo más... ...porque se reitera... ...permanentemente... ...no hay forma... ...de... ...dejar de lado... ...de mirar para otro lado... ...sino que tenemos que... ...hacernos hacia adentro... ...porque también... En este mismo eh, paquete, digamos, también está Itaipú, que es ahora, que tenemos que tomarlo con seriedad, porque de eso depende el Paraguay del futuro. Y esta mañana hubo un importante acto y conferencia, y por Radio Fe y Alegría salieron... ...y hablaron Montaninha y otros compañeros... ...sobre Itaipú... ...y no hay... ...hay muchas voces autorizadas... ...pero una la sindical... ...que se viene escuchando... ...que vienen denunciando... ...pero parecería... ...que lo escuchamos... ...y no reaccionamos... ...en beneficio de nuestra propia... ...de nuestro propio bolsillo... ...de nuestro futuro... De la del futuro de nuestra de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay esa reacción normal en cualquier otro lado? En todos lados, en muchos lugares del mundo salimos el martes para repudiar el atroz asesinato de un compatriota. En el Paraguay no hubo prácticamente reacción. Hice uno los nuestros. Todos los demás pueblos solidarios salieron a caminar a repudiar el atroz asesinato. Sin embargo, nuestro pueblo no, no se movilizó. ¿Por qué? Hay que preguntarse qué es lo que nos está pasando como sociedad o si realmente... Estamos nomás. Estamos en disgregación como sociedad, o como pueblo, como nación. Es muy peligroso el tema este. Es muy peligroso no hacerse cargo de la situación, mirar para otro lado y dejar que otros hagan. Está lleno de badulaques, está lleno de delincuentes. Los gobiernos, el Estado el parlamento pero hay también gente honesta que trata de cambiar las cosas así no vamos a cambiar ni siquiera el mal accionar de, de cualquiera en, en cualquier barriada recién ahora y menos mal que lo hicieron se declaró el el el estado de emergencia nacional por el dengue. ¿Cuántos miles tienen el dengue? Miles y miles, decenas de miles de personas están con dengue. En Trinidad es, es terrible. Trinidad es terrible. Y como Trinidad, hay muchos Trinidad en toda el área de Asunción, de Central, de Ñembucú, de San Pedro, en todos lados hay muchos Trinidad y eso lo tenemos que tomar en serio, porque se está dando otra situación, los que se curan vuelven a contraer otra de otro tipo, entonces tenemos que tener muy en cuenta todo esto y ponernos las pilas y dejarnos de jorbar en nuestro futuro Itaipú es nuestro futuro Yacyretá también Añacuá una porquería tenemos que dejarnos de jorbar tenemos dos grandes hidroeléctricas podemos resolver un montón de cosas en el Paraguay pero siempre está el interés de los brasileros primero que el del Paraguay. Entonces, esa clase de dirigentes o esa clase de gobernantes no nos sirven para nada, se tienen, o se ponen los pantalones largos o se van. No podemos seguir así, no podemos seguir aceptando que cuatro gatos vengan, peguen cuatro gritos, se traigan sus matones, porque no es que sean paraguayos, son brasileños sacado de las cárceles para defender los intereses de los terratenientes ese famoso escape, ¿de dónde es escape? si lo, les abrieron la puerta prácticamente dejémonos de robar dejémonos de mirar para otro lado ¿por qué lo matan a Vera? porque estaba investigando algo muy sucio y en vez de tomar las cosas de tomar las evidencias que hay sobre el asesinato de Vera, miran para otro lado, salen corriendo para el otro lado. No investigan nada. Pero eso sí, para defender a un Cuevas ponen toda toda la plata del mundo, todas las necesidades posibles, este quedan a un costado. Y a él sí, aun cuando le dieron la prisión preventiva, pero no seguramente que va a ser domiciliaria. Eso es lo más seguro para este verdadero badulaque que no puede ni siquiera decir de dónde sacó su primera casa grande, porque era un modesto zapatero y ahora es un señor multimillonario. Y... El, la volviendo a la política internacional latinoamericana está el año la semana pasada tuvimos el gusto de escuchar a una compañera salvadoreña, una hermana salvadoreña eh, una diputada nacional que está en la coordinación de la defensa del agua, de de las empresas públicas que son fundamentales en cualquier país porque determina mucho una empresa estatal en mano del Estado determina mucho claro, tiene que haber una cabeza en el Estado que juegue para los intereses nacionales y es aquí donde el nuevo presidente en una... ...actuación teatrera de gran porte, el domingo pasado llevó al ejército y a la policía a exigir, para exigir a los legisladores que le aprobaran un préstamo. Hace poco nomás le aprobaron otro y en un momento dado se quedó 5 o 10 minutos con las manos en la cara y después dijo, hablé con Dios. Bueno, ahora, como ya sabe que hasta una parte de la dirigencia de la derecha de Arena, que es el partido más de derecha, posiblemente no tanto, pero es... Es con la cual se confrontó en la guerra civil hasta ellos no le dieron coro entonces hoy lo que parecería un rapto de locura en realidad es una puesta en, en escena hoy ya habló de que Dios le dio la, la orientación de dictador Yo creo que eso llegó de la embajada norteamericana y de los consorcios internacionales que quieren quedarse con todo. No precisamente, bueno, está bien que el gringo es está reloco, pero no es para para tener menos que un país que salió de una guerra civil muy cruenta que tiene Impresionantes los problemas, tenga que vivir de vuelta con el corazón en la boca porque a este señor se le ocurre que Dios habló con él y le dijo que tenía que ser un dictador para poder obtener todos los préstamos que le viniera en ganas porque parece un chico pero no es un chico y nos hace recordar a, a otra gente que quiso hacer hizo lo que quiso mientras pudo entonces recordando a Boqueye un palestino un palestino que trabaja a favor de los israelíes, que es un sionista convencido y que está ahora tomando esta actitud antidemocrática y vamos a verla. La o OEA no creo que, que haga nada, pero bueno, ahí están. Vamos a pasar a un corte y enseguida volvemos. hoy mera de familia aputepe oye apresa ha desapareceba ecué alfredo estroes ner dictadura tiempope de y y putin oye japón han wandel uwiwi upea de ene hoy cual kata bañandebe maba paja e un mioye yujuba ojovo cuatro mañandera pisao y cuajera el año pasado orerenuena ha ecuá abenba eisapa oye 48 38 79 p tu mn doye pagay hareremombe uva confidencial yayogek yayotopa campaña nacional para la identificación de personas detenidas y desaparecidas entre 1954 1989.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 cada caso de cada compañero y compañera, sino que quizás en algunos casos hasta te puede tirar el, el número de caso que es. Es el, es el caso 115, te dice. Carlos, bienvenido ahora Oralí Público. Bueno, gracias. El caso cien, 115 justamente está en la <risa> <risa> novia. Bueno, Para que vean no está, que es cierto que estamos diciendo. No están está no, está <risa> no. no están así todos los casos, no.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 que precisamente, cualquiera pregunta, y estos 27 también corresponden a los 54 anteriores. Bueno, eso va a ser motivo para otro juicio. Ah, este ahí tramo, Solamente ahí por estos 27 casos acusan a 10 personas, uh -huh. 10 nacidas. Precisamente estos surgieron de los expedientes secretos que había en el Ministerio de Defensa y a partir de investigaciones de personas que estaban ahí, investigadoras, que... Que, eh, precisamente fueron desplazadas de ese lugar, ¿no? Se liquidó el equipo de, de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, pero surgió un expediente donde eh, cuatro de estos acusados habían eh, sido designados para ir a saquear las casas de, eh, de detenidos desaparecidos de un matrimonio y de otra compañera. Precisamente ahí surgió que estos casos eran desmas de porque no, no estaban denunciados en lugar de de secuestro Y surge precisamente el expediente que se construyó y llegó hasta lo más alto de la Armada, precisamente por que porque uno de ellos, el que era el jefe fallecido, había autorizado, él había robado cosas para él y había permitido que otros se llevaran cosas. Entonces se inició un expediente, precisamente es algo machiavélico, los mismos los mismos que lo, lo, lo mandaron a robar, después le armanó un sumario, Bueno, y, y cuatro surgen si hay otros son de tramos de, de anteriores que no llegaron a juicio y estos no entraron en el juicio precisamente porque fue posterior al inicio de la causa es mega causa esta es hey tú oral y público Bueno, este ahora los jubilados de o sea los trabajadores que cobramos luego del, del desastre de lo que pudo quedar eh, tuvimos hace poco un aumento. Personalmente pierdo, pierdo bastante, pero hablamos de un sistema solidario del Estado del cual jamás hemos salido, por lo menos puedo decir con orgullo que nunca dejé de estar en el sistema de reparto, pese a todas las este todo lo que se nos prometió para que salgamos de ahí y no nos salimos o sea que me siento identificado con ese con el sistema de reparto es un sistema solidario pero la solidaridad hay que hacerla en la práctica si no, no sirve y Fernando Montero un compañero telefónico que es secretario de jubilados de FOETRA y además es el secretario general de la Confederación General de Jubilados Pensionados de la República Argentina, eh, dio una charla, hay un audio que voy a pasar porque es importante que los jubilados y pensionados, los que estamos en el sistema reparto y los que no están, más vale que se vengan porque hay muchas hay muchas habladurías hay mucha gente que dice yo puse toda mi vida y quiero que me paguen por lo que yo puse y realmente si hacen cuentas van a salir perdiendo porque a nosotros nosotros tenemos que ayudar a a que todos puedan cobrar una mínima alta. No quiero decir que esté de acuerdo con lo que nos tocó, pero simplemente que vamos a empujar para que haya más trabajadores en blanco, porque dependemos de eso, de la cantidad de trabajadores en blanco para que nosotros podamos estar con un salario más digno como jubilados y pensionados. ¿Por qué? Y acá el, ma el macrismo nos dejó casi en la lona. A todos. Por ahí algún sectorcito privilegiado siempre se salva, pero no es. Así que este vamos a escuchar al compañero Fernando Montero, de Foetra, jubilados de Foetra y de la Confederación General de Jubilados y Pensionados, porque es importante que se lo pueda escuchar y se pueda entender lo que significó lo que significa este momento y este este aporte de un sistema que está destruido. Bueno, el honor de tenerlo en el estudio nuevamente, acá en el estudio Patrick Rice de Radiográfica Al compañero Fernando Montero, que es secretario de jubilados de FOETRA este, y, y se ha acercado nuevamente a los estudios de radiográfica Fernando, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Encantado estar acá Bueno, muy bien Fer, gracias por venir Bueno, Fernando, Secretario de Jubilados Y, y en un tema que es eh, candente, que está en el candelero Bueno, ayer estuviste en el programa televisivo que tiene nuestro compañero Claudio Marino Y hoy acá en Radiográfica, que es la situación de los jubilados este, A partir de eh, este anuncio que, que hizo el presidente Alberto Fernández el viernes pasado Junto a Alejandro Banoli y Anses Eh, an bolnovich del pami que es la, la, el aumento en los haberes, un, un aumento que bueno ha tenido digamos este distintas opiniones ¿no? algunas más críticas otras no tanto este pero que bueno está destinado principalmente a levantar el piso ¿no? a generar digamos dentro de los sectores que tienen Eh, las más bajas jubilaciones, ¿no? Las eh, jubilaciones por debajo de los 20.000 pesos, un aumento importante. Bueno, estábamos hablando de cerca del 75% de los jubilados pensionados este y de todos los beneficiarios, incluyendo la UAH, alrededor del 86.8%, un 87%, que tiene un aumento mayor al que hubieran tenido por la fórmula jubilatoria. Pero bueno, está el ese otro 25% de jubilados que tiene un aumento menor este y, y bueno, se ha generado como un, una suerte de polémica en por qué eh, esta, esta distorsión. ¿Cómo estuviste analizando estas primeras horas de, de la decisión de, del bueno, gobierno nacional? Bueno, desgraciadamente este, las políticas de los medios de comunicación eh, hace que rápidamente se te escribe cualquier cosa hasta hasta lo más espectacular y más beneficioso para el pueblo pues puede ser este denigrado como la peor basura es decir eh, eh, ya en diciembre la nación y clarín venían planteando que la emergencia solidaria iba a ser este a favor de, de no generar mayor déficit fiscal que iba a ser ahorro para el gobierno Este, ya no decía ni siquiera para el estado, que iba a ser un ahorro que iba a tener el gobierno y que entonces este iban a excluir a los jubilados de los de los aumentos como correspondía. Bueno, una serie de mentiras se llegó a hablar en unas digamos últimamente de 5100 millones de pesos por mes que iba a ahorrar el gobierno en este con este aumento de la jubilación. Lo concreto es el siguiente, este Hay un compañero del cepa el compañero lester que hizo un análisis exhaustivo lo pasó por lo ba en tweet nosotros se lo estuvimos charlando un poco en el gremio y bueno eh, las cifras son contundentes la movilidad anterior números macros eh, la movilidad anterior daba un, una, un pago de 958 mil millones de pesos al cabo del año del de, de, año que viene de este año digo del uh -huh. 2020 esto se hizo ya en el fin del 2019 uh -huh. este y si el aumento era por inflación no fuera no sería la movilidad que había establecido macri de este salarios e inflación si fuera exclusivamente por inflación hubiera sido de 938 mil millones de pesos uh -huh. bueno el aumento aplicado da una suma de 972 mil millones de pesos, o sea, 15.000 millones de pesos más que un aumento basado en la movilidad como bien está dicho Macri, o si lo corrigiéramos por inflación, 34.000 millones de pesos más. ¿Por qué? Porque la eliminación no tuvieron en cuenta, por supuesto, el PROFESO no tuvieron en cuenta el aumento de los este, de los dos bonos de 5.000 pesos. O sea, los dos bonos de 5.000 pesos representan un total de... 30.000 millones de pesos y si no nos consideramos el ombligo del mundo, si nos consideramos parte de un todo, LANCES no solamente tiene 7.6 millones y medio de jubilados, tiene la gente de la UAH, tiene la gente de las pensiones no contributivas, tiene las asignaciones familiares que cobran todos los trabajadores, en total, el aumento a las asignaciones familiares a la UAH y a las pensiones no contributiva fue de 45.000 millones de pesos. O sea, eso Clarín, en su campaña de mentiras este permanente, este, lo omitió. Entonces le daba un ahorro para el Estado de 5.100 millones de, dólares, de pesos. Totalmente falso. Pero, ¿cómo se produce y por qué se produce esta política de vaciamiento del ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad... ¿Por qué? Porque esto tiene una matriz que es la reparación histórica. La reparación histórica distribuyó en el quintil, o sea, tomando de a 20%, 5-20% es el 100% de uh -huh. todos los que cobramos la jubilación. El quintil más alto, donde están las jubilaciones de más de 50.000 pesos hasta eh, las del Cuerpo Diplomático y Poder Legislativo al quintil más alto se le repartió el 70% de lo que se distribuyó en reparación histórica. Uh -huh. Al cuarto quintil, que viene hacia abajo, o sea, al que cobra de 30 a 50, se le distribuyó el 18,2. Al tercero, que ya está más cerca de, de la media, de, de unos 30.000 para abajo, se le repartió el 12,2 y en los dos últimos quintiles en el 40% de los jubilados que cobra menos 0% uh -huh. esta fue la el, el huevo de la serpiente, ahí donde ellos empezaron a discriminar y a generar la política que después iba a ser la política central uh -huh. y hay... sea que en realidad, a ver Fernando si te sigo bien el razonamiento porque es, es importante puesto no se dice esto no, que es no lo que vos estás diciendo no se dice, se dice. Eh, hay un, o sea, el 40% De los jubilados más pobres Vamos a decirlo en términos relativos los, así, que están en la, los que están desde la mínima Hasta un nada, número, claro, un número que, es, que es casi la mínima, que casi la mínima eh, O sea, es el 40% cero. No recibieron nada, de reparación nada, histórica nada, nada. Que fue una ley que se sancionó Si mal lo no recuerdo En el año 2016 Sí, sí. Porque, sí fue a fines del 2016 sí, sí, sí, sí, Y se empezó a hacer no, efectiva no, no, En el 17, 18 sí. este Ese 40% recibió 0 pesos sí la reparación y este solo un término medio un 18% y los demás de 50.000 recibieron un 70% de actualización el, de la reparación. Sí, fundamentalmente ahí vienen los que más recibieron es el cuerpo diplomático y el poder judicial. Claro, donde más las loco, dos jubilaciones que, que la, hoy se están todos discutiendo los que son de primer que dicen que no son de privilegio, por supuesto son de privilegio porque pues trabajando un mes como eh, como juez o o este, un mes como diplomático, ya tenés la jubilación completa, una barbaridad. Uh -huh. Están poniendo para el Poder Judicial, el gobierno está poniendo 100.000 pesos por cada jubilado del Poder Judicial uh -huh. para llegar a lo que está cobrando. Uh -huh. Y están cobrando casi todos más que el presidente de la nación que cobra 300.000 pesos. Uh -huh. Es un tema muy interesante, estamos con la tanda encima, y después de la tanda lo vamos a seguir, Fernando, porque bueno, Eh, ahora viene, digamos, toda esta etapa de análisis que tiene que ver, que es algo que la dejo picando para después de la tanda, Eh, no me lo contestes ahora, decía un conductor, este que tiene que ver con cómo se pagan las jubilaciones. ¿De dónde sale la plata? Exacto. ¿Sale de lo que yo aporté o sale de los aportes de los eh, trabajadores y trabajadoras activos? Parece es un tema interesantísimo. Jubilaciones, estamos analizando con Fernando Montero, Secretario de Jubilados de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Eh, vamos a la tanda, compañero Julián Pelliza, que ya son 15.30, 29.5, y después de la tanda seguimos con más. Vamos al frente en tasas y contribuciones puro como puro como pasa en Chile Vamos a la de Radio Gráfica con Vamos al Frente, el programa del Frente Telefónico, agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de Fuetra, Buenos Aires. Nos encuentran en la web con www.frentetelefonico.com.ar, en el Facebook, en Instagram, Telegram y en nuestro canal de YouTube como Frente Telefónico todas esas redes sociales, y ¿sí, señor en el Twitter estamos como arroba frente telefónico y a nuestro dirigente Claudio Marín, secretario junto de FOETRA y gremial de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras Mesa Nacional lo pueden encontrar en Facebook como Claudio Marín, en Twitter con arroba Marín FOETRA o lo ven Eh, los martes de 19.30 a 20 horas en el canal Metro con la Cultura del Trabajo que repite los miércoles a las 17 horas y ahí pueden ver a quien está en nuestro piso entrevistado el día de hoy Fernando Montero que estuvo en este programa, ¿no Fer? Estuvo este sí, estuvo ayer. ayer, sí Así que lo, l, si se quedan con alguna duda lo que escuchan de Montero ahora lo ven a las 5 y ahí reflejan la... ...la coherencia con la que habla habitualmente nuestro compañero bueno fernando eh, estábamos deja aplicando un, una pregunta antes del, del corte este que tenía que ver con eh, yo aporté toda mi vida y ahora recibo eh, las jubilaciones se pagan con lo que uno aportó toda su vida o se pagan con lo que son los eh, lo que aportamos los trabajadores en actividad y es algo que tenga muy poca expectativa de vida te podés eh, bancar con lo que hubieras aportado, es imposible. Uh -huh. eh, la jubilación es solidaria, o sea que no depende de la expectativa de vida que vos tengas. Si fuera una compañía de seguros como pasa en Chile este además que es una estafa porque se quedan con el 40% de lo que aporta en comisión, o sea, le dejan una una, una pequeña igual que pasó acá con la FJP, lo mismo está pasando en Chile y fíjense la, la masacre que está pasando en Chile por por resistir este este sistema absolutamente depredador. Este Las la jubilaciones hoy se componen, porque aparte nos vienen con que en Europa aportan 5 por 1, y entonces acá como si no llegan a 2 por 1, entonces este que la jubilación es... La jubilación es un derecho adquirido, y la jubilación se compone de aportes y contribuciones de los compañeros que eso más o menos oscila de un 50 o un 60% con la miseria laboral que generó Macri, la desocupación masiva y los salarios de hambre, no llegamos al 40 y pico por ciento. Y el resto lo ponen tasas y contribuciones, o sea, dos impuestos que oscilan entonces. Si la política es del genocidio económico, del vaciamiento de la economía, Podemos aportar, no sé, a veces ni llegamos a aportar el 40% de lo que se reparte. Y entonces el resto lo tienen que poner los impuestos y contribuciones. Y este, si la economía floreciente, bueno, en la época del kirchnerismo de Cristina, llegamos a cubrir más del 60%, casi el 70% de lo que se pagaba en jubilaciones y el resto lo aportaba el Estado. Pero esto es así y ningún compañero puede pensar que lo que va a aportar con el paso del tiempo, después le va a generar una jubilación esplendorosa. El Estado es el único que puede garantizar las jubilaciones en una economía que sea solidaria. De lo contrario es eh, la guerra entre nosotros y a ver el que, el que se queda con el mejor pedazo. Mm -hmm. Eso es lo que pretendió el gobierno con la meritocracia, es lo que pretendió el gobierno diciendo que los que desocupaban, las políticas de los gobiernos que desocuparon, que vaciaron la economía, que desindustrializaron el país y que generaba gente desocupada con familias desocupadas, después eran ellos mismos que fabricaban todo eso, lo marcaban como los negros que no quieren trabajar y que viven del Estado. Fíjense la barbaridad y la paradoja que generó la política del gobierno. es decir, Por supuesto que es así. Ahora, esta distribución que nosotros estamos que este gobierno está planteando eh, hace caer este la mayor distribución de lo que se paga en los que menos ganan o sea cuál es el criterio que los que, compañeros que ganan eh, eh, que se casi el 70% de los que ganan la mínima van a pasar de una participación en el ingreso en la distribución de lo que hace eh, de lo que pagan seis de un 5% que llegaba a un 6 en algunos casos a un 8 y medio a 9%, o sea, se empezó a dar mayor importancia a la distribución de lo que pagan ances en función de los menores salarios. Uh -huh. Y el decil el, el más alto que es el, aquellos que ganan más de 100.000 pesos, aquellos que ganan más de 100.000 pesos que ahí está el poder judicial y el, el cuerpo diplomático ...que cobraban el 30%, ese 10% de jubilados cobraban el 30% de lo que distribuían CES. Hoy van a cobrar el 15,8% y es absolutamente justo, porque acá en este país... No puede ser que algunos vivan como reyes y otros vivan en la miseria. Uh -huh. Y esta distribución solidaria que se hace desde el Estado tiene que ser respetada, tiene que ser avalada y tenemos que poner el cuerpo para ayudar a que se consolide y no permitir que los medios de comunicación del enemigo, como el plerín y la nación, eh, la tiren abajo, la desacrediten en definitiva volvamos a los peores años nefastos de lo que fue este país. Claro. Hay que tener en cuenta algo, Fernando, que era lo que hablábamos recién, ¿no? Este, en estos momentos el país con, con qué país recibe Alberto Fernández, Recibe un país con este una desocupación superior al 10%. Cuando Cristina se fue, se iba con 5,9 6% aproximadamente, con un más de un, un, cuando se fue Cristina en el 2015 había un 30% de informalidades y de trabajadores que trabajan en la economía popular, en la economía social, que se autogestían el, el laburo y que no tienen por ende aportes este, realizados al sistema, este y hoy estamos cerca del 40% de trabajo informal. Ah, sí. Es decir, que esta, es, es son compañeros y compañeras que están fuera del mercado. Es decir, el mercado laboral se ha achicado mucho y eso... Y tú quiero que se qu que queden claro lo, yo no lo hacía en modo de pregunta, pero lo, lo doy como respuesta, ¿no? Este los que con lo que se sostienen las jubilaciones no es que uno va haciendo un aporte de una cajita y después va a la cajita, no es una caja de ahorro. Y si fuera una caja de ahorro le alcanzaría para vivir seis años no sé, a no, la persona no que... eh, pero lo que lo que esto ha salido un, un, un ah, sal, sí, salió vastos estudios depende de, que, de las devaluaciones de si vos vas nada, a tu claro. caja de ahorro depende de la, o por supuesto sí. los balvenes pero poder vivir seis años sí. y cambio el sistema eh, con las imperfecciones que tenga obviamente que hay que mejorarlo y que, que seguramente a ver a nadie le gusta Y yo estoy, creo que, que vas a compartir lo que voy a decir ahora. en, en Uno no cree que un jubilado que gane 20.000 pesos a 30.000 pesos o hasta 40.000 no, pesos pues, eh, pues. esté nadando, digamos, en el mar de la abundancia. Tiene muchos problemas, seguramente, y es lo que por ahí... Genuinamente enoja a una parte de, de, de los jubilados cuando dicen, che, pero para, eh, yo no no es que estoy ganando fortuna, me merezco un poco más. Pero lo, lo, lo importante es esto, uno, no es una cajita de zapato donde uno va y pone el aporte. Es un sistema que se sostiene con los aportes de los activos del momento, centralmente, y con los impuestos y las tasas que se le cobran y al mismo tiempo te agrego otro dato, ¿no? Este, el Macrismo eh, bajaron nuevamente, de como bien ha sucedido de los años 90 para adelante, las cargas patronales, ¿no? Que son los aportes que hacen las empresas con este tema de que si aportan menos, entonces van a generar más fuente de trabajo, ¿no? Este verso que que está tan remanido eh, y hay un aspecto que tampoco está dentro de esta discusión que me parece que también es central y otro día vas a venir fernando vamos a poder charlar de algo que hemos charlado en su momento que era el sistema de salud y la la obra social es el tema de los 170 medicamentos del bademecum sí. que del pami que eh, van a volver a ser gratuitos no en su momento eran 160 lo sacó sí. el pami de, de macri y regazzoni y ahora 170 medicamentos que bueno Eh, un jubilado gasta de, depende de las cuentas, ahí yo ya vi distintas cuentas, no pero prácticamente 3 de cada 10 pesos se van en medicamentos el, el más el, el término medio, hay algunos que dicen que son 4 de cada 10 y otros que dicen 2 pero pongámosle que 3 de cada 10 pesos si esos 3 pesos no lo destinan a, a medicamentos, también hay que contarlo como aumento no sé si hay, hay, se ha mejorado muchísimo no solamente la variable del salarial de los jubilados se, se intenta recuperar por lo a menos a aquellos que han perdido más si no se ha recuperado también lo todo lo que es, como vos decís eh, 170 medicamentos los más consumidos por los compañeros jubilados que son absolutamente gratuitos para todos, no solamente para los que cobran la mínima, sino para todos mí uh -huh. Y después también eh, pensemos en las tarifas congeladas, se han congelado las tarifas se han con de, de los servicios públicos, se han congelado el transporte, eh, la deuda que tenían muchos jubilados con ANSES eh, se han hecho tres meses graciables que no se devuelven, la reducción de las tasas de interés, Eh, los reintegros de IVA estos que ahora que se anunciaron hace pocos días eh, que son un máximo de 700 pesos todo ayuda todo viene bien y además Eh, la PUAM, la, la prestación única a los adultos mayores, que era men, 20% menor a la jubilación mínima, uh -huh. Esto es todo un proyecto que se está discutiendo y elaborando para posibilitar que no eh, desaparezca. Que el compañero Fernández Pastor muchas veces lo criticó con mucho fundamento y con análisis exhaustivos, y que era una estafa. Bueno, eso eh, estamos haciendo todos el eh, gobierno, se están haciendo todo lo posible para llegar a una solución y que desaparezca el puam y este y que tenga todo jubilación mínima. Mm. Pero además a los que dicen, hay compañeros que desgraciadamente con el lavado de cerebro que les hacen por televisión, por todos los medios, por todas las redes, eh, toda la plata que ponen el enemigo para para eh, para masificar eh, la taradez, este en el pueblo, Eh, y hay una cosa que es terrible que es decir que todas las políticas han sido iguales y demás pues fíjate desde el punto de vista de la jubilación mínima en dólares como se fue modificando con De La Rúa fue de 101, con 70, 101 dólares con 70 centavos con Dualde fue de 103 dólares que fue cuando esa etapa de transición el compañero Kirchner pasó la jubilación mínima a 180 dólares, casi fue un 70 y pico largo, 80% de aumento. Con la compañía de Cristina, 235 dólares la jubilación mínima. Con Macri bajó a 127. Uh -huh. Prácticamente eh, fueron 110 dólares, casi la mitad de lo que, en dólares de lo que fuera fue era la jubilación mínima. Uh -huh. Y con el compañero Alberto Fernández, lo levantó de nuevo de 127 a 176, o sea, de una recuperación importante, pero todavía los compañeros están en la lona. Los compañeros que cobran la mínima están mal. Hay que seguir generando políticas redistributivas que permitan que esa franja de compañeros... Y estamos hablando de compañeros que precisamente muchos de ellos no votaron por este gobierno. Uh -huh. Pero este gobierno, aplicando la lógica solidaria de una política social de Estado, está... Este, restableciendo la, la justicia a esos compañeros independientemente por quién voten uh -huh. y a, part, a pesar de que a veces dicen las barbaridades que escuchan repiten como logros lo importante es que nosotros no tenemos en cuenta su filiación ni, ni lo que corresponde que se les dé una reparación y corresponde y entonces se le da la reparación para que levantar un poco este y que puedan consumir mínimamente ¿no? Uh -huh. Muy bien, estamos con Fernando Montero, Secretario de Jubilados de FOETRA. Fer, por último y agradeciendo tu tiempo que te hayas acercado acá al programa eh, y ahora yendo por ahí más al ámbito nuestro, ¿no? Lo de los telefónicos, las telecomunicaciones. Eh, los jubilados, recién veníamos para acá y, y vos me comentabas comentábamos que hay una situación que por ahí son los jubilados que se jubilaron pre-recuperación eh, de los fondos del ANSES en el año 2008 y los que se jubilaron posterior del, del 2008-2009, vamos a decir, en adelante. Eh, hoy, ¿cuál, ¿cuál es la problemática, digamos, con la cual te estás eh, encontrando vos como Secretario de Jubilados con la, los reclamos que traen los compañeros y las compañeras, o cuál es la situación que... Que vos ves dentro de los compañeros compañías jubilados que ya están hace un tiempo o que se están jubilando en esta en esta etapa cuál es la, la principal preocupación que, que Mira, a pesar de que nosotros somos privilegiados que tenemos un descuento jubil en la medicación de un 70% y en muchos casos 100% pero bueno los que tenemos cronicidades tenemos un descuento de 70% y en general todos los compañeros además porque el fondo compensador devuelve el 20%, entonces todos, en definitiva, estamos este, cobrando eh, pagando el 30% lo gastamos en farmacia. Eh, como los jubilados gastamos mucho más remedio que los compañeros activos, este el tema de salud es terrible, los, los laboratorios son una plaga, una peste, han aumentado de una forma espectacular. este Yo, para que te des una idea, hace un año un año eh, un año y medio dos años pagaba mi, en eh, mil pesos más o menos eh, por el 30% que se sacaba de medicación que tomó unas cuantas cosas uh -huh. y este hoy está pagando cerca de mil uh -huh. o sea que realmente el tema salud es un cuello de botella impresionante uh -huh. eh, y en general los compañeros Eh, hace nicapine esto no que hay que hay que resolver algunos temas que no son hoy no están en, en, en el compromiso inmediato que este gobierno tomó pero hay que pensar en eso hay que pensar en el tema salud porque el tema salud se hace complejo aún para los compañeros activos que están ganando más que nosotros es decir uh -huh. este las cápitas que están cobrando la, la los, los gerenciadores de salud este Eh, los contratos que se están estableciendo son terrible aumento eh, durante la más, que de los dos últimos años sobre todo uh -huh. aumentó en eh, toda la, medica, la la medicación las la cápitas de las gerenciadores de las obras sociales aumentó mucho más que los salarios uh -huh. entonces ahí es un cuello de botella difícil que tratándose de jubilados es un problema que se agrava uh -huh. Y después este bueno en general los alimentos también han, han encarecido ahora con aprovechándose de este tema de la tarjeta alimentaria la posibilidad de que muchos compañeros gentes no consumían ahora consumen este la verdulería se ha hecho un, uh -huh. se ha convertido en un lugar tan difícil como la carnicería decía o uh -huh. realmente complejo este sobre todo los compañeros que tienen menos eh, menos este salario como jubilado sí. hay eh, compañeros los compañeros que nos hemos jubilado últimamente eh, con Cristina de la reforma jubilatoria del 2008 que posibilitó el compañero Badú, que por eso está en preso, este posibilitó que las jubilaciones fueran mucho mejores a las que a las que venían siendo y nosotros nos hemos jubilado con prácticamente con un 75% de lo que veníamos ganando en actividad y el fondo compensador que encima da, da una ayuda también, más o menos el jubilado telefónico que se jubiló del 2008 para acá, la rema Pero este, la situación es compleja, la situación es compleja y, y bueno, eh, hay un camino trazado en, en, a nivel de la economía que nosotros confiamos que realmente se pueda desarrollar, que el, el tema de la deuda se resuelva con el mejor acuerdo posible y si no, bueno, este, vayamos de default porque antes de que nos pongan la soga en el cuello, este, que, que, que, si, que nos podamos rebuscar como sea para poder salir de esta trampa. Porque fíjate vos que esta política de, de Macri, de, de vaciamiento de todo punto de vista social, económico, industrial, eh, hizo un desastre el tipo, eh, duplicó todos los indicadores nefastos que teníamos, los duplicó por, por dos o por tres la abrochó con una deuda de 180.000 millones de dólares a pagar en estos cuatro años que, sigue, que vienen más o menos 40.000 millones de dólares por, por año uh -huh. imposible, ¿cómo hacemos? si realmente lo abrochó, nos abrochó a todos como para diciendo, miren, yo los voy a matar de hambre y encima voy a imposibilitar que se levanten del, del sí. suelo es decir, esta, esta es lo, lo que hizo Macri uh -huh. y bueno, y esta es la dificultad Y compañeros, este estamos sobrellevando el momento lo mejor posible, yo creo que con estas políticas del gobierno se mejora sobre todo a los que están más abajo. Y bueno, y, y tratar de, de a partir de una reactivación económica que por supuesto no se va a dar solamente con los compañeros que están posibilitando se, se han posibilitado que coman hoy. Uh -huh porque esa política económica es eh, tiene patas cortas no no cuando no, no llegas a incidir en el desarrollo productivo realmente que, que, que beneficie a todos los sectores de la población pero creo que este vos resolviendo las iniquidades más más terribles en esta primera etapa después el desarrollo del plan sucesivo este vamos a poder ir resolviendo ya en necesidades más complejas que se van a ir dando con el devenir del tiempo ¿no? el de Muy bien, Fernando Montero, Secretario de Jubilados de FOETRA. Bueno, este, realmente el compañero Fernando Montero ha estado muy claro. Eh, tenemos que remarla entre todos. Tenemos que explicarle a las familias que la situación no es la mejor. La situación no es la mejor que estos eh, badulaques eh, conservadores, que son los que eternamente han vendido el país, han entregado lo que el pueblo argentino produce a las grandes corporaciones internacionales, han saqueado junto a ellas, han abierto las puertas del del país, para que vengan y se roben todo. Y esos sectores, hoy, se rasgan las vestiduras. Esperemos que la gente tenga conciencia y, sobre todo, que tenga memoria. Pero no tenemos que apelar a la memoria, tenemos que apelar al razonamiento. Que la gente razone, porque lo que lo que tenemos enfrente es justamente aquello a lo que nos tuvimos que enfrentar con la dictadura, emparcialmente con De la Rúa, con Menem y Hablar, es decir, también con Dualde y con estos tipos, con este Macri y compañía. Más allá de que, en algunos casos, también los gobiernos eh, que tuvieron políticas más favorables también tenían algunos elementos que no son de los más confiables. Pero estamos con grandes posibilidades de salir caminando. Y jubilados y pensionados tenemos que estar seguros de que levantando el piso por lo menos vamos a poder caminar solos y no ser una carga para la familia como ha estado pasando, lamentablemente. Hemos trabajado toda la vida y al final por lo menos vivir dignamente. Los que nunca han trabajado son los que nos saquean son los que acaparan las tierras son los que cierran las fábricas se van y dejan el tendal de trabajadores en la calle de familias desprotegidas eso es lo que tenemos que evitar y ahora tratar de juntar de armar este cooperativas y salir caminando bueno eh, ha llegado nuestro turno de irnos Esperemos que haya sido de agrado grada de ustedes este, lo poco que hemos podido darles y que nos encontremos el miércoles que viene. Un abrazo a todas.